Un día, un día, programa radial con ideologías, séptima temporada. Miércoles 21 de octubre, el año de la pandemia. La sombra de lo que fuimos marcha en retirada, se va soñando que no volverá. Pero las oscuras golondrinas de aquel poema nunca dejan de rondar. Teníamos la oportunidad de no volver a nuestros errores, pero en una pandemia mundial lo logró. La vida fluye en medio del caos que elegimos ser. Hay gente pidiendo libertad, como si nunca pudimos elegir cuán miserable podíamos llegar a ser. Hay una nube en rondando en mi cabeza. A veces trae la tormenta de los males del mundo y de mi mundo atormentado. A veces trae la lluvia y la belleza del planeta y de todo lo que me rodea. Traigo lo que traiga, espero que no desaparezca nunca. Que no la encuentre es que nada me está conmoviendo. Me pregunto si cuando todo vuelva a ser, serán los mismos caminos a recorrer para volver a encontrar a los amigos, a la familia, a la soledad que acompaña. Añoro la lluvia que calma el miedo. Añoro el abrazo y los besos de los míos. Añoro cruzar la montaña. Añoro el encuentro y los brindis, pero elijo esperar. Quiero que estén todos cuando esto pase. Quiero verlos a los ojos y saber que lo intentamos y que logramos ser un poquito mejores. Estamos por Radio Tincu, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornizos. Por Radio FM, Serras Comechingonas, 107.9, San Pedro. Y así, con la única certeza de mi capitán, comienza un día. capo todo tiene un final todo termina tengo que comprender no es eterna la vida el llanto de una risa allí termina creía que el amor no tenía medida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 Looking sando un día Miércoles 11 de octubre el año de la pandemia Estamos acá, en un día. ¿Qué tal Gonzalo Meidana? Eh, buenas, Verónica Yarsun González. ¿Cómo andas? Saludamos a nuestros oyentes. Saludos. Los saludos <risa> a nuestros oyentes, colaboradores, gente que hace el programa con nosotros. A Por todos. Por ejemplo... Por ejemplo... Clarisa Muraro. Lautaro Zanatelli. Adrián Rodríguez. Mariano Fortuna. Y mucha gente Y más. mucha gente más que, que prefiere quedar en el anonimato, en realidad nos olvidamos nosotros, pero para... Claro, sí, porque nos van a reclamar, no es que... Bueno, le decimos, vos estás en el anonimato. Claro, ahí va. Claro, ahí va. Sí. Bueno, como siempre, con mucha noticia, información... Música... Eh... Y todo. De todo. Sí. Sí. Porque siguen pasando muchas cosas, ¿no? Sí. Esta semana le tocó la Semana Alegre a nuestro columnista Mario Sadra. Sí, sí, sí. Acaba de pasar el 17 de octubre, así que iba a ser así sí o sí Aprovechemos esa parte del programa como buena noticia. Bueno, entonces apásame. Porque esa después... <risa> el resto, bueno. Eh, tenemos, eh, sí, mucha información. Eh, eh estuvimos hablando con Laura González, que es doctora del hospital de acá de Villa Dolores y bueno, nos da el panorama eh, que viene en concordancia, como cuando hablamos con el doctor Atienza o con gente relacionada con la salud de cómo viene la mano, que no es buena, ¿no? Cómo viene la mano en el Valle, ¿no? En, en el Valle, sí, sí, sí, en este caso en particular en el Valle eh, y que bueno, es nuestro famoso quédate en casa, si podés, eh, bueno, Tenemos que seguir... Hay, hay que poder, hay que hacer todo lo posible para Por, poder. Exactamente, ya la vamos a estar escuchando a ella. Y también estuvimos con hablando con Coqui. Sí. Este, con Coqui, de, ustedes saben esto del parque foto voltaico Sí. Eh, ¿Qué pasó? Hubo un, una denuncia para que se cierre, hubo un desmonte. Bueno, él nos va a estar explicando todo eso. Bien. Eh, también nos han llegado audios desde Bolivia, eh, de la elección eh, ganada por el MAS. Eh, y bueno, como siempre, la derecha ahí eh, fogoneando que que hubo fraude electivo, ¿no? Eh, ya con 52% del MAS, a más de 20% de diferencia con el segundo... Eh, es como un, un tanto raro en principio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí nos van a estar explicando bien eh, los compañeros desde Bolivia. Y también estuvimos con Patricia Parada. Ah, esa es otra buena noticia. De... Sí, sí, sí. Con una, presentando una canción muy besa, muy besa, que le hizo a su hija que está lejos. ¿La escuchamos? Bueno, la escuchamos. No, no, después. Vamos a esperar un poquito. <ríe> Ay, ¿por qué me haces entonces el marejo? Me quitas así. Y... Bueno, como siempre, nuestras columnas, nuestras columnas, eh, lo acabamos de nombrar a, a Mario, Mario Sadra y también a bueno, Claudia Escribano con su columna, Ausencias que duelen. Bien, bien, imperdible esta semana también. Sí. También bien. nos acompaña Cintia con música, Cintia del Río. Ah, bien. Sí. Y bueno, no, nos hemos enterado de la brutal represión que sufrió... Una comunidad en Jujuy sí. eh, Nos han llegado los audios Y bueno, los escucharemos juntos Claro Y también tenemos cuantos cortos De wasapeando poesía Bien, qué bueno. Sí. que bueno ¿Y qué hora arrancamos? Arrancamos, listo, arrancamos Vamos Día, séptima temporada. Seguimos acá en un día, programamos con ideologías. ¿Ustedes saben que hace unos días fue noticia la clausura de un parque fotovoltaico? Sí. Eh, ¿Por segunda vez? Eh, sí, sí. Pero bueno, ahí algunos no sabían muy bien de qué se trataba, porque qué se sufrió, no estaba bien, estaba mal, que era lo ilegal, que estaba bien, que estaba mal. Bueno, para que nos explique, desde el comienzo esto, de cómo fue el, el tema, el problema que hubo, que hay, porque no sabemos cómo sigue, eh, no, estamos en este momento con un vecino acá de la zona, con Coqui, que Coqui nos va a contar, este qué es este parque por qué se clausuró qué pasó que si hubo parece monte él nos va a contar bien todo qué tal está aquí hola cómo and Vero? cómo anda gente bien sí sí mira yo me entero de de ese tema medio por caso vayan eh me han enterado un poco por eh, algunos ambientalistas de la zona que. Que veían con preocupación el tema, pero como que estaban esperando que eh la secretaría de, de ambiente de Córdoba saque algún resultado diga público algún algún proyecto o algo en, en las páginas eh nunca llegó a, a hacerse público, entonces estábamos todos como que bueno que eh. Le decía que iba a ser ese parque, pero como que todavía estaba muy verde como para decir eh, eh de para hablar del tema de lo que estaba pasando eh pero resulta de que vecinos de la zona de del encanto camino a la gloria eh, empezaron a a ver un desmonte y empezaron a hacer eh, denuncias a a la policía ambiental y o sea. entonces toma toma conocimiento la municipalidad de brochero que no los dejan entrar pero como ellos fueron obras públicas hicieron una de eh hicieron como una eh, un allanamiento para poder entrar y ver lo que estaba pasando. Toman y conron en eh, diferentes fotografías y ven que hay un desmonte por ende eh ellos también empiezan a llenaar y empiezan a hacer denuncias y la policía ambiental llegando a una suspensión de de las obras de la obra de desmonte, porque el, la obra civil sigue eh. Mm. O sea, estaba... ¿Qué tal, Coqui Gonzalo? Te saluda. Hola, ¿cómo andas, Gonzalo? Bien. Estaba... El, el, me imagino que ese es un proyecto que se presenta. eh ¿Había algún tipo de desmonte en ese proyecto? sabes algo de eso? El proyecto se presenta en eh, en, en el 2017 y el actor en, en 20 días eh, lo sacan aprobado el eh, el Secretario del momento que era Javier Britsch. Ajá. Pero no lo publicitan en ninguna página, no sale publicidad en... Eh, no sale en ningún lado. Mira. En... y, y el... tiene fecha de aprobación el 18 de octubre del 17. Después también en la Municipalidad de Brochero tienen un un permiso Eh, de obra pública, eh, de obra civil, digamos, eh, no obra pública. O obra pública sería una calle, igual vaya. Claro. Eh, y en donde lo firman en en la gestión anterior, seis días antes de irse. Ah, y, y entonces los que venían tenían que seguir con el proyecto eh ahora es la, la gestión que que está ahora la de Cata Oviedo, como que no tenía no tenía mucho conocimiento además la, la empresa que viene a hacer eh, como los albañiles de la obra que eh, le, le llama a, a, al municipio como para informar que iban a empezar a, a trabajar en el lugar. Y ellos le piden bueno, pero tiene que presentar uh, presentar alguna aprobación, algún algún papel como para decir que claro. se pueden empezar y ellos dijeron no ya lo tenemos, tenemos todo todo legal como para poder empezar la la obra y le presentan el papel que este que te digo claro. y, y eso fue en marzo más o menos marzo, abril, y se demoró hasta agosto por la pandemia. Que ellos empezaron a trabajar como el 15, el 20 de, marzo, el de agosto. Claro. Y con contaste, había sacado un comunicado en internet anterior diciendo, como lavándose las manos, hablando como que que no se desentendía el problema que se había suscitado. Y... y ese no sé lo lo que sabemos es que bueno eh va su suponemos que todos hablamos de bien no y que el intendente anterior pensó que iba a ser un parque eólico con energía sustentable sostenible le eh, limpia y que como que traía trabajo para el pueblo entonces bueno podemos decir que él el, el tra, trato de que que vaya el proyecto hacia adelante por ese lado el tema es que ahora los que le toca controlar la obra eh se dan con un eh, con hi de que no lo tenían aprobado. Porque claro. el desmonte, ellos en el impacto ambiente que tienen, no, no tenían aprobado eh sacar árboles. claro ¿Y cómo queda ahora, Coqui, todo esto? ¿Ahora está suspendido el desmonte? Eh, ahora está suspendido el desmonte y, y lo que estamos tratando de hacer nosotros es juntar firma y ver cómo podemos accionar para que se den nulos los permisos y ni poder eh, y que que vuelva a hoja cero para para que prepresenten todos los proyectos de nuevo. Claro. Y las firmas ¿dónde las están juntando? ¿Cómo puede hacer la gente para firmar? Hay un link que me a Vero que es en ChangeHR y ya en algunos lugares se ha dejado para firmar como como en el teche. Eh, que se, se dejó eh, hojas para firmar después eh, acá en el en el clavero había en el, en el cañar que es una bolistería eh, y en varios lados que no me acuerdo bueno, <risas> eh, vamos a compartir entonces la página de internet para que los puedan firmar eh, virtualmente y si no, bueno, ahí tienen los lugares y ya vamos a a ponerle todo a los lugares que, que puedan ir a firmar. Claro. De una, de una. Claro, cualquier algo más que quieras agregar, que estaría bueno, porque se habla mucho también, eh, la experiencia nos manda a ser desconfiados, ¿no? Dice, déjame controlar y vamos a seguir desmontando. ¿Vos eh, sabés cómo viene eso? ¿La gente está controlando para que realmente se pare el desmonte, algo de eso? Y yo iba a juntar firmas por la calle por la calle de bracherero y y la gente está bastante informada y y como que saben ya, ya saben cómo son estas empresas no te dan se prometen laburo, pero sí te dan trabajo por dos meses y y después se, se la llevan cada ellos no comparten ganancias no comparten nada con el pueblo. De y nos en la electricidad de fuera. Entonces, es un negocio privado para para ellos nomás es como si vos hiciese una cabaña y y le cobra la estadía a la gente, es más o menos lo mismo, nada más que con paneles solares. Claro. Y yo eh, pero yo no había forma que se hiciera desde acá con la gente de acá. No tengo idea. Puede ser que sí, puede ser que no, no no sé. Claro, podría ser una posibilidad. Lo, lo que sí que por ahí es como que que mu mucha gente también eh sonales dice que bueno, si ya desmontaron que lo hagan si ya el daño es está hecho que es irreparable. Pero eso eso no Nue verdad, porque el monte si lo dejas tranquilo no haces cambio de incluso de del suelo vuelve y y si lo ayuda a reconstruirse también Que es lo que se también se está exigiendo en el en la junta de firmas Ah, bien. Que, que no cambie el no de suelo del de lugar claro y y que esto bueno esta movida y esta suspensión fue gracias a la gente del lugar que vecinos que denunciaron vieron la, la movida y empezaron a a llamar y a, y a hacerlo público y y a investigar y contar fotos entonces eh hay que lamentablemente hay que estar atento y que cualquiera puede llamar a ambiente que las denuncias son son no tenés que dar nombres ni nada, son anónimas, exactamente, entonces eso es muy bueno y, y ayuda a controlar los desmontes. Claro. Eh, ya con tanto incendio, con tan tanto apocalíptico todo, bueno, un granito de arena todo, claro, claro no hace falta. Coqui, por mi parte la última. Eh, ¿Sabes si aparte de la suspensión hubo algún tipo de multa, algo que les duela? Eh, no sé nada de eso. Bueno. La, sufe, la suspensión es, es porque paren las obras y, y se revea lo que estaban haciendo. Claro. Básicamente. Básicamente pero me imagino que se si han causado un daño eh tendría sí, que... que tener alguna multa y, y, y tener que, restru... que restaurarlo el daño que han hecho claro claro bueno coche seguimos en contacto para saber cómo se esto, porque bueno como sea hace un ratito. Por ahí hay que estar encima porque nos descuidamos y ahí aparece toda esta gente deshasta de, de nuevo. Así que seguimos en contacto para que cuando nos quieras saber alguna novedad, algo, la, la comuniques acá a través del programa, a través de la radio, y seguimos todo atentos. Ahora que se está quemando todo corro y que vengan a desmontar de esta manera es como tan inapropiado por ser supí. Sí, más vale. Y muchísimas gracias por escuchar sí. muchísimas gracias por por escucharnos y te quería decir que también todas las asambleas de del valle están trabajando juntas y juntando juntando firmas también y juntando ideas porque eh es la única forma que nos queda digamos eh trabajar juntos pero claro. claro. Todos unidos este sí. bueno genial aquí, bueno vamos a ver acá si hay algún lugar acá por villa de las rosas este que, que se pueda juntar o si no, si bajamos algún formulario también para juntar firmas, porque bueno el va eh, este cosa así que eh, en todos lados sí. nos se sí. ocupa esto, así que es bueno, donde te agradecemos a vos por comunicarte y por explicarle a la gente lo que está pasando ahí en Villa curadora cero, muchas gracias chicos. Abrazo. Abrazo. abrazo al mundo lo están matando se está asfixiando la gente los mismos hombres se acaban Al mundo lo están matando, se está asfixiando la gente Los mismos hombres se acaban, a Dios tratan de inundar Última temporada. Quedate en casa, si podés. Página 30. Yeah. Fase 3. Canciones. Yeah. Vamos arriba todos los cabros. Poesía, poesía, poesía. Es lo que sale. Whatsappiando poesía. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves. Los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios y ignorar los embustes, y gustar con tu lengua, de las aguas que son dulces. Aunque te sientas mal, si no hay amor que no haya nada, entonces alma mía, no vas a regatear, no vas a regatear. No. Un hermoso día el de hoy, ay qué hermoso día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor, juegan a, juegan a primero yo, y después, también yo. Y a las migas para mí, y cierran el juego, porque saben que el tonto no puede oler al diablo, ni se caga en su nariz, esa mancha que está allí, por allí, en el suelo, allí, en tu bella cicatriz, en tu bella cicatriz, tu bella cicatriz, cicatriz tu bella parece sangre, y sin embargo sonreís, el tesoro que no ve el tesoro que el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro y si no hay amor, que no haya nada entonces alma mía no vas a regatear placer que es cruel le echas el guante a tu pena allí no más y el mundo allí no más el sol cocina lento placer que es cruel, que es cruel. vos siempre estás con una espusa flor de labios Sin lágrimas, con tus dolores, allí nomás no Sin vida, no con tu sangre en el suelo El tesoro de los inocentes Indio Solari Whatsappiendo poesía Un día, séptima temporada Si podés, quédate en casa acá en un día, programa ideológico y bueno, como siempre nuestra comunicación de todos los miércoles eh, salvo que es con, con aviso que claro. <ríe> cuando faltas con aviso eh, con Mario Sabra que parece que está como afónico porque anduvo gritando eh, no sabemos bien qué no, no se habrá confundido de caravana ¿eh? Okay, de no, no se tiene claro, ¿no? es la hermana de la vida pertenece, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Mario, eh, bien, tranquilo, hay un poquito acá en el vaso, así que... Bueno, ¿cómo? ¿Ah? ¿Me calmó un poco el tema de, de los incendios, no? Con las lluvias y... En estas zonas, sí hay zonas que por más subye que haga parece que todavía siguen complicadas en la ciudad de, en en córdoba no en otros en otros barrios este estuve leyendo y escuchando y así que bueno sí, estoy joliido, pero bueno eh tenemos un gobernador tener las gracias a dios eh de que yo. <risa> Sí. Claro. buena, pero antes teníamos un presidente que decía que el mar es muy chiquito y el área San Juan es muy al revés. El área bueno, claro, vale. de San Juan es muy chiquito. Sí? ¿Cuál era ese? ¿El gobernador sí. en cuál? Claro. Y también habla de de los logros que no lograron aún no lograron lograr. Rápido. Ay, qué terrorrible. Sí, qué qué Contanos, Mario, ¿y qué tal el cine? ¿Cómo se festeja un 17 de octubre pandémico? Bueno, mira, te digo que con muchísimas expectativas y con muchísimas incertidumbres también, porque, bueno, eh, habitualmente el 17 de octubre se festeja saliendo, como todo el mundo sabe, a la plaza de paso a celebrar, a encontrarse con los compañeros con las compañeras y se sentirse por excelencia de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Entonces, ese, ese ritual, esa liturgia que se pone en marcha, estaba siendo vivida con, quizás con angustia, por eh, porque no, no sé, se sabía que por una cuestión de conciencia eso no se podía hacer. No obstante, algunos sindicatos este eh, decidieron movilizar, sobre todo los grandes de transporte, camioneros, taxistas, eh, colectiveros, un, un sector incidente de la Uta, este, pues sabemos que la Uta no, no es un gremio que adscriba este a esta a estas condiciones que estamos viviendo actualmente, pero básicamente eh, es un día de los trabajadores y las trabajadoras. Todo esto yo pedí estuve muy tempranito desde la mañana de Sevilla ir a cubrir, como decíamos, fuera del Aire, si bien estoy ya recuerdo y no mi trabajo es el de los móviles, no, no estuve saliendo a hacer móviles, porque no hay que salir por cualquier cosa. Pero hay situaciones que no son cualquier cosa. Entonces, en esta pandemia salió dos veces, uno fue a la sublevación policial, a la Quinta de Olivos, porque no sabíamos en qué podía en qué podía devenir esa, esa esa sublevación, esa subvención policial. Y por otro lado, este 17 de octubre, en el que el pueblo se iba a manifestar, por muchas razones, ya no solamente por una cuestión de festejo en sí mismo conmemorativo del 17 de octubre, sino también porque había, por un lado, una situación de angustia viendo cómo los anticuarentena y el bolinaje estaban saliendo casi semanalmente o en cuanto feriado propicio encontrará eh, salir a, a expresar sus sus distintas inconformidades, porque tampoco es que tienen una sola consigna, desde que la guerra es plana hasta que las vacunas con feitos no se la van a dar porque la cuarentena es una farsa, tenés de todo lo cierto que es un es un gorilismo un lo que tal expresar y salieron una chica recién leía eh, que algunos viejo dicho tanto lo que dice que al lobo se lo pega hasta que muerde para demostrar que el lobo es malo este y creo que es un poco lo que pasó el sábado sí. tanto nos viuron a los movimientos populares tanto nos dijeron que nos habían ganado la calle que en definitiva más allá el resguardo que sabemos todos que tenemos que tener, salimos cuidándonos, pero salimos. Y fue multitudinario, es decir, muchísimos kilómetros de caravana, ya no solamente de los gremios que te mencionaba recién del transporte, sino también de gremios de la Corriente Federal, de bancarios, los gráficos, todos son vehículos. No veía gente en la calle, salvo cuando por ahí se estancaba mucho el tránsito, la gente se bajaba de sus vehículos para cantar, para quitar sus banderas para saludarse, respetándose a pedido ese distancia distanciamiento. Y, por ejemplo, una de las vueltas que yo estuve, vamos a ver si podemos para, para los docentes y que por ahí no conocen bien en Buenos Aires, una arrancaba desde el Congreso. Cuatro o cinco cuadras largas que que llevan desde el Congreso por Avenida casao hasta Avenida Corrientes. Avenida Corrientes se gira a la derecha hacia el obelisco, que será una 8 o 10 cuadras también. Por ahí se dobla la 9 de julio, que es donde está el obérico, corriente 19 de julio, unas 7 o 8 cuadras hasta donde está el Ministerio de Desarrollo Social, donde está el monumento Evita, donde Evita hizo su renunciamiento histórico. Esa es la avenida Belgrano, que desemboca a través de una diagonal en Plaza de Nayo, Y pegaba la vuelta por Avenida de Mayo. Bueno, en un momento todo eso en un solo círculo. Oh, de micros, de camiones, de, de vehículos particulares. Todo el tiempo colectivo. Vos no escuchabas eh, ninguna agresión a nadie. Incluso periodistas de los medios cancelizados estaban ahí. este eh, eh, Trabajaron todos sin ningún problema. Sí es reconocimiento a los que somos cronistas de los medios populares, que por ahí se reconocen pero andian patria. otro lado, no se puso a Macri, no hubo consignas en contra del gobierno anterior que las merecen y castonemos, <risa> pero no no es lo que motiva al campo popular a salir, eh lógico de la bronca, ¿no? A ver, a la celebración. Sí. sí. ¿Qué tal, Mario Gonzalo? Eh a mí me parece tal, que que ha habido una suerte para eso de que en algún momento se hablaba de hacer algún tipo de caravana, o no sé si caravana, pero salir a aplaudir, o salir a apoyar el gobierno. Y cada día que se llamaba a hacer eso, ellas también llamaban por una hora antes, cosa de mezclar todo. Y el 17 de octubre, no hay forma que se mezcle. Creo que por no eso, por eso más que nada, también es, es más que válido lo que se hizo. Además, el contraste no le no da imposibilidades de que se pueda confrontar en la calle sin que ellos queden mal sí. Porque la superioridad numérica, de organización, y de, sobre todo de conciencia de por qué se la tienen. Que igual no ha no si pasado podemos... a mí. Hubo Al, días que yo no sabía a qué era iba a ir aplaudiendo a Macri. ya o sea, ¿a qué tengo que salir? ¿a qué era yo? Y dice, entonces como que esto jugaron a, a favor de eso Están muy pisos también esto <risa> No, además cuentan con unos cañones de información impresionantes que superan ampliamente cualquier capacidad de difusión que tengamos nosotros. Este, de hecho, se difundieron fotos falsas que pertenecen a marchas de diciembre, como la plaza de Mayo. Yo creo que fue la, la que difundieron fue el día que que ganamos las elecciones, que lógicamente fueron 10, 12 horas de millones de personas en la calle, claramente la calle es el sur la gente come, bebe, este, y, y está muchas horas afuera, este pero bueno, no, sin tener lo que decir, porque no hubo ningún tipo de incidente ni de transgresión a las normas de cuidado, lo que dicen es que dejamos las la, la cachetillas. Lo cierto es que, ya te digo, en términos numéricos y de movilización, yo creo que lo que se vivió el 17, además de la conmemoración histórica, fue un clavo aval al gobierno que... Y, y se podría hasta tomar como un relanzamiento y un aval a todas aquellas políticas que eh, son tan combatidas como la reforma judicial el impuesto a la riqueza este eh, inclusive la ley del de aborto legal seguro y gratuito que se espera que en los próximos días ingrese al parlamento es decir, eh, hay hay de, el tipo de medidas que tiene que tomar este gobierno y por lo cual la eh, falta de movilización se ha encontrado algo debilitado yo creo que que vive y por más que lo ninguneen en los medios carcelizados, ellos lo ven este ven lo que pasa y son los factores de poder es decir eh, saben con qué confrontarían frente a cualquier tipo de aventura que no, deb no debería ocurrir Entonces ah. eso fue muy necesario eh, este desde la perspectiva de, del ánimo popular pero también desde la perspectiva política y como si fuera poco que vivió una aplastante, un aplastante triunfo del eh, MAS, que, bueno, líder espiritual, por lo menos en este momento, es el querido compañero y hermano Morales, frente a también unas condiciones de elecciones muy difíciles, porque ya hemos vivido en las elecciones anteriores, que, que a pesar de ganar por más de 10 puntos, se declaró el fraude, pero hoy con más de 20 puntos de diferencia, cualquier intentona de eh, escamoteo de votos o, o, o golpista o de lo que fuera, pues quizás que horas antes de, de que comenzaran las elecciones se determinó, por una empresa que habían contratado carísima, para que diera resultados parciales, se, se decidió que no diera resultados parciales. No obstante, los niveles de organización que duran no solamente... En la misma Bolivia, que no te... acá hay un porcentaje, de, creo que es un 0,5, un 1,5 del padrón, es decir, con los votos que se alzan en Argentina, eh, alcanza para definir una concejalía, por ejemplo, en Bolivia, porque es uno de los países que más más hermanos bolivianos y bolivianas que alberga. este Acá se impugnaron como a veinte y de miles de personas para que no votaran. Claro. No obstante, los niveles de organización, los cuidados de las mesas, que es algo que siempre decimos, este la, la organización política que tuvieron los hermanos bolivianos acá, que sí. desalcharan casi, creo que fue algo así, por los cuentos hasta el momento, por los recuentos hasta el momento, algo así como un 90%. Pero bueno, eh, vos sabés que estamos pues, uh, no. estuvimos siguiendo bastante de cerca las elecciones ahí en el país hermano de Bolivia, eh, y vos sabés que la extrema derecha... Es, eh, está tirando su swipe, mira. Justo acá tengo uno que me han, me ha mandado de Waldo al albarracín. Al el más volvió a ser fraude, con la diferencia que en el 2019 lo realizaron de manera burda y muy notoria, que ni la OEA pudo encubrir. Esta vez lo hicieron de forma científica y prolija. En el propio TSE se percató. Están en juego demasiados intereses. Y vas o a que después me llega una una una solicitada, digamos, que dice, Estado de Emergencia. Se comunica a todas las resistencias, plataformas, civiles y a toda la ciudadanía paseña debido al posible fraude electoral del día domingo 18 del 10 del 2020. Velando por la democracia y ante, un posible, no, ante una posible vulneración de los derechos al voto, nos encontramos en Estado de Emergencia ante cualquier llamada para salir nuevamente a las calles y defender el voto ciudadano, que es un derecho de cada boliviano. O sea, que están ahí, ¿eh? Mira, ya lo dijo Lula cuando cuando lo encarcelaron y que todavía se suponía que podía participar de las elecciones. Cuando instituyeron a Dilma Rousseff, él dijo, no me van a soltar, no llegaron a la calle para irse. Eh, acá es lo mismo. Y acá lo tenés hasta hace un par de semanas, Esteban Burrich, que ya no tuvo fraude. Mm. Perdón, a poco de las elecciones, no tras Macri dijo, no hay elecciones. No era Macri dice que el 11 de agosto se termine su mandato. Es decir, que argumentaciones, por más absurdas que sean, aparte de en la paz, ese es el único distrito que ganaron ellos, eh, llevando esa información panzeña, es, es, es así, no se van a quedar quietos, eh, no van a, ni allá, ni acá, ni en Brasil, ni en Ecuador, viste que en Ecuador se habilitó al corredismo a, a participar de las futuras elecciones, es decir, la, la derecha que está capitaneada por el imperio norteamericano, nunca va a descansar en paz, eh, siempre va a intentar. De hecho, lo, lo vimos cuando tuvimos la década pasada, esa, esa felicidad de tener todos esos gobiernos, Este, nacionales y populares con sus propias características, con Chávez, con Lugo, con, este, con Bachelet en su momento, ¿no? Claro. Este, con, lo, lo vimos que que en Honduras fue en el primer lugar que volvieron, eh, luego en Paraguay, es eh, decir, nunca se detienen. Vemos el asedio permanente que tienen con Venezuela. Eso tenemos que descartarlo y que en Bolívar sí, va a ser difícil, por a acá dificilísimo. Por supuesto que también. Lo cierto es que ellos aprenden, pero nosotros también. este Hoy ha hecho un punto que si quieren después se los mando por privado. Eh, Viste cuando te en las memorias en el Facebook. Me mm -hmm. apareció un escrito que había hecho hace dos años, cuando se decía que nuestro pueblo no lucha a raíz de, de lo que está sucediendo en Francia, con los chalecos amarillos. Y yo en memoria me puse a hacer un punto solamente de los conflictos que yo había descubierto de manera personal. Y es más de una carilla, es un punto de más de una carilla de las luchas que vimos. Empezando por los paros, por el primer paro nacional que se realiza al macrismo, que fue de las mujeres, este, que fue el paro nacional y mundial, y seguido por los cadeceros de emisiones, los mineros de Río Turbe, el INTA, ATE, eh, trabajadores de la salud, docentes, eh, aquí empecé uno por uno, y es una carilla. Y esos conflictos entraban dos o tres por día, todavía ex presidente el ex presidente macri reconoció cuando sacaron la ley de reformas jubiltorias que fue a San esa día comenzó su decadencia y eso fue por la lucha popular calleera como como estamos viendo con los hermanos chilenos como estamos viendo con los hermanos ecuatorianos como estamos viendo que volvieron a ganar la democracia los hermanos bolivianos Es decir a eso les toca ellos que vos te recién no consánquez que que van a seguir denunciando fraudes que van a que van a seguir denunciando sus opciones, de autoritarismo y dictaduras Pero lo cierto es que el pueblo más allá de los cañones informativos que tienen sabe muy bien dónde está pagado y el, el resultado lo dio y, y, y las pruebas que están en lo que acaba de suceder en Bolivia, ¿no? Claro. Un, un triunfo aplastante de un gobierno que hace un año nada más estaba siendo derrocado de la peor manera. Podríamos decir entonces que esta vuelta tenemos buenas noticias, Mario. Esta vez tenemos muy buenas noticias. El pueblo volvió a la calle y en Bolivia, en la querida República Hermana, República Plurinacional de Bolivia, hemos recuperado no solamente la democracia, sino un gobierno nacional y popular. Así que no, no hubo que esperar mucho para que esas promisas postergadas por las distintas circunstancias eh, se ha cumplido, me parece que de manera sobrada, ¿no? Bien. Yeah. ¿Falta ahora el próximo domingo? Eh, el plebiscito de Chile. Falta el plebiscito de Chile, que, que me parece que hay buenas expectativas, ¿no? Sí, sí, sí hay muy buenas expectativas, pero bueno, con este gobierno nunca se sabe. Hay que esperar eh, que como el domingo que pasó se cumplió un año de la revuelta, eh, ya están diciendo desde el oficialismo de eh, que va a haber mucho brote. Entonces, bueno, igual se va a hacer con toque de queda, ¿no? Con mi rico en la casa y todo. Así que hay que esperar. Estamos en un año en que todo es tan... Incierto. Incierto, tan inseguro que, bueno, esperamos que se haga Pero, y... pero, pero cada vez era que, que nuevos vientos se están soplando en nuestra querida patria grande. Así que esperemos que Chile llegue en esta línea, por tener en del pueblo chileno cuál es el camino que quiere. Claro, Ahora, lo, claro, claro. Lo que importa es que puedan romper esos cercos eh, autoritarios y, y de violencia que les imponen dentro de un Estado casi criminal, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Mario, ¿no nos vamos a usar de voz este Que venís recuperándote, se te siente bien, ver, feliz. Como que lo felices. Claro, claro. Así que no nos vamos a usar de voz te vamos a dejar, cosa de que el próximo miércoles esté mejor todavía. Así que, bueno, agradecer como siempre de la información que nos pasas. A ustedes un abrazo enorme y siempre un gustazo conversar con ustedes y con la gente de la que yo he Bueno, abrazo, abrazo, Mario. Mario. Abrazo, ven, sabiduría. Yo que soy un hombre destrolito de No tengo conflictos con mi ser Porque la apariencia no me pido Piensan que así no puedo para cosas estoy cansado de vivir en esta esquina lo que anda poco chucho si mi estás escuchando un día templos llanos orientales a las cumbres andinas del Madre de Dios al Piltumayo todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy plana. la diferencia entre el primer candidato y nosotros comunidad ciudadana es amplia y nos toca como corresponde a quienes creemos en la democracia y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado fuera favorable o desfavorable reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia y decir es un resultado que aceptamos, y es un resultado que consideramos que dada la distancia entre el primero y el segundo no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo más Electoral. Más, más más ya somos más a someternos nunca más. Hermanas y hermanos. Por nuestro territorio, sectores naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Hola, ¿cómo están? Eh, primero enviar un saludo muy grande y abrazos a la distancia también. Eh, quizás primero explicar cómo fueron los comicios. ¿O cómo llegamos a los comicios? ¿No? Porque se abrieron dos grandes dudas. Primero, ¿cómo llegamos a los comicios? Y segundo, ¿cómo vamos a garantizar la transparencia en las elecciones? no Había esas dos grandes dudas. En la primera no se tuvo, ¿por qué? Porque se suspendió más de una vez las elecciones. ¿no? Y por eso llegamos a votar el 18 de octubre. La segunda, ¿no? eh, también se abrió la duda de la transparencia en las elecciones eh, y por esa razón muchos ¿no? sectores populares se han organizado y han tenido sus delegados. La misma ciudadanía ha tenido sus delegados, han ido a sacar fotografías, han ido a un control social efectivo, un, un control social más efectivo del que hubo quizás antes el año pasado eh, en ese sentido en esa forma se ha llevado unas elecciones tranquilas porque ha tenido el control social de todos los bolivianos ha tenido el control social eh, de toda la gente que ha ido al final a las 5 de la tarde a sacar las fotografías para que no exista ningún tipo de irregularidades mm, para lo segundo no el futuro que vemos ahora es de que aún uniéndose todo, los, todo el bloque opositor, no hubieran logrado, no, hubieran, no se hubiese logrado y no se hubiese conseguido su victoria, porque el movimiento socialismo ha tenido una victoria contundente, arriba del 50%, más uno. ¿no? Entonces en ese sentido, eh, ahora el reto que le toca a Lucho Arce, como a David Choquehuanca, es extender puentes entre los bolivianos eh, y, y de generar espacios de diálogo silatanaca <risa> kullakanaca silin ilperaukinaca tatamalkunaca Sartasi pañani, suma petenti, khana, llampi, chokichuimanti, hay mas de ajap pañani, guabana que es laico. Y anaptasi pañani, maja ya marca, saitaya ñetaki. Hayaya conyacido marca. Yo no entiendo nada de sus leyes. Mi, mi única, ley única ley es ser la Masúa, Amazúa, a la Masúa, a Mayuya y a Macreya. Mi único mi pecado ha sido luchar por la libertad de, de mi pueblo. pueblo. Y si por eso tengo que morir, lo haré. Pero volveré y seré millones.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 Nuestro rugir ya nunca nos calará, Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió que gritan su redención, Pachamama te alumbrará tu paz, Kataria, anunció. Los antepasados que lucharon por nuestra libertad por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados por nuestras mujeres y nuestros niños. Por tu pajamar, Juan Chavivín, Taki Lema, Siza, el Jey, Chico Méndez, poderos clase hoy, el sol de justicia en el Lavia Yala y nuestra América India. Me vive Un día, séptima temporada Un programa con ideología Buenas, buenas, ¿cómo va? Las primeras, las gotas Está lloviendo por toda la sierra Y bueno, antes de que empiece a llover Tenía ganas de hacer un videito y después subirlo Y justo mi compañera me dice Está lloviendo, por... Está están cayendo unas gotas Así que esperamos un ratito y dijimos, Así, vamos, eh porque era una chacarera de los hermanos Tunis, que se llama Agüita de Morada andábamos intencionando hay una lluvia tan distante por ahí por todos lados y acá está acá está abrazándonos y cayendo de poquito veníte como quien es Agüita te cante. Que Villa Torre Sanquero ¡Esa! Saluditos detrás la sierra Villa Torre Brochero Abrazo a todos y que siga que Siga lloviendo Un día Un día Programa Radial con Ideologías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 ha propiciado que ésta conservara para sí saberes ancestrales, despreciados sistemáticamente por la ciencia positivista que ni siquiera se ocupa de rebatirlo científicamente, y además despreciados por una cultura de dominación machista que las descalifica sin motivo alguno. En el Día de la Madre, querría saludar a todas las madres del mundo que buscan a sus hijos, especialmente a las Madres de Mayo, quienes con su fortaleza y perseverancia lograron cambiar en su camino de búsquedas muchos paradigmas existentes de la cultura machista. Lograron empujar a la ciencia proponiendo investigaciones impensadas como el índice de abuelidad y movilizar a la justicia ...desmoronando el entramado, aristocrático y jerarquizante que la caracterizó históricamente. Pero particularmente saludo a Modesta Polijo, la mamá de Delia... ...por su perseverancia y amor puesto en la búsqueda de su hija. Modesta Polijo es el modelo de madre que hemos elegido acá en Tras la Sierra. La madre que trabaja codo a codo con su marido en los hornos de ladrillos que cría con amor a sus hijos y también les transmite el valor de la independencia generándoles responsabilidades según su edad. ¿Acaso Cristian no fue y volvió dos veces al pueblo a buscar a Delia? Modesta, confiaba en él. Ella lo había criado. ¿Acaso no se indignó cuando la policía puso en duda el comportamiento de Delia sugiriéndole que se había ido voluntariamente? ella la había criado. Estaba seguro que no se habría ido sin avisar. En medio de la desgracia, Modesta comprendió rápidamente el concepto de la sororidad, cuando los movimientos de mujeres se unieron a su lucha y la acompañaron en esas marchas semanales de reclamos por la aparición de Delia. Un reclamo semanal como lo hicieron las Madres de Mayo los días jueves en sus rondas alrededor de la pirámide de Mayo. Pero la vida sigue en la realidad de Modesta. Tiene otros hijos que para criar, lo que no es poco. Tiene una familia y la tiene Adelia, no en la memoria, sino en el reclamo cotidiano por su aparición. Tiene que trabajar en los hornos de ladrillo y ayudarle a su marido a terminar la casa que están construyendo. Y tiene a una buena cantidad de mujeres que la acompañan y que han organizado una rifa para la compra de materiales para esa casa. Modesta es una mujer que despierta en quienes la rodean los sentimientos más nobles y los hace crecer. Feliz día de la madre, Modesta. Ka chun chu warang kawatas ka sa chun amatin ka he su parlai nince cuanya causa judicial en la búsqueda de Delia, se ha pedido que se contrate a Marcos Darío Herrero, entrenador de perros que actuó en el caso de Facundo Astudillo Castro. No se sabe si con esta nueva alternativa de búsqueda Delia va a ser localizada, pero quedan en claro dos cosas. La primera, que Modesta va a emplear todos los medios para encontrar a su hija. La segunda los errores cometidos por la investigación desde el minuto cero y en esto no sólo cuentan los tribunales sino los propios abogados patrocinantes esta medida tendría que haber sido tomada por el tribunal de inmediato y no después de dos años la causa estuvo en manos de tres fiscales diferentes lo que lógicamente entorpeció la búsqueda pero también pasó que hubo una sucesión de abogados patrocinantes. Los abogados, penalistas, están formados en una legislación arcaica, plagada de un ritualismo que no hace sino obstaculizar el camino hacia la averiguación de la verdad. Ellos parecieran estar más cerca de la interpretación de las leyes que hace el tribunal actuante que en cambiarlas en beneficio de sus clientes. Tratan de explicar a sus defendidos atracciones que sólo entienden ellos, en vez de receptar sus genuinas necesidades para llevarlas de un modo creativo y revolucionario al ámbito de la justicia. En definitiva, que en esta lucha por la averiguación de la verdad, ...tendremos que empujar no sólo al carro de la justicia... ...sino también a nuestros propios abogados... ...exigiéndoles que actúen conforme a nuestros legítimos reclamos... ...este reclamo de Mario Moresta... ...tendría que haberse propuesto hace dos años... ...por los tribunales o abogados actuantes... ...y son la familia y los movimientos sociales que le acompañan... ...quienes tienen que instrumentarlos... ...el caso de Modest Mario... No es el único. Y daremos la voz a Guadalepo Guerrero, quien nos hablará del reciente caso ocurrido en Palpalá, donde se desnuda el rostro más atrofiado, deficiente y burocrático del Estado. Y, ¿por qué no?, las complicidades de este con la concreción del delito. Siempre insistí que a mi hija me la raptaron y me la mataron. Nadie me hizo caso. Fueron las palabras de Mónica, mamá de Yara Sabrina Rueda, asesinada el último 24 de septiembre en Palpalá, provincia de Jujuy. Hicieron la denuncia de su desaparición el día 23 a las 20 horas aproximadamente. Las respuestas de la policía fueron «Mañana a las 6 de la mañana haremos rastrillaje en la zona con los perros». Llegaron a las 11. Otra respuesta por parte del comisario fue, justo nos agarra un fin de semana. Un policía se escuchó decir, mañana venimos con el psicólogo, manifestando de antemano que se trataba de un acto de rebeldía de la joven de 16 años. No escucharon a su mamá ni a su papá, no actuaron a tiempo. Omitieron también una llamada telefónica de un vecino que la noche del 23 aproximadamente a las 21.30 horas acusó que una jovencita escapaba asustada de un vehículo que la perseguía. Le respondieron que no había patrulleros en la zona. Los vecinos esa misma noche se reunieron voluntariamente en la plaza del centro de Palpalá para exigir que no se pierda tiempo y que se busque de forma inmediata a la joven. No solo que no lo hicieron, sino que también reprimieron a los manifestantes que intentaban buscar ellos mismos a Yara por los descampados de la zona. Hoy, los padres de Yara iniciarán una demanda judicial frente a la actuación inoperante de las autoridades. Esto nos demuestra, una vez más, la falencia e ineficacia que tenemos en el actuar a la hora de buscar a un desaparecido. Esta vida, si hubieran actuado a tiempo, se podría haber salvado. Nunca lo sabremos. Esperaron a que aparezca muerta, interpeló mamá de Yara. Todo esto es culpa de un sistema burocrático demasiado lento. Culpa de la inoperancia, de la ineptitud o el desinterés, tal vez, en los cuales nuestra seguridad y protección no están garantizados. Como sociedad debemos de entender que las desapariciones no son tratadas como se corresponde. Frente a ello, pedir y exigir cambios inmediatos, ya que la desaparición es un flagelo que nos está sucediendo en este momento. La inmediatez en la denuncia de la desaparición de un ser querido es central para su búsqueda. Lo que en un primer momento es una simple preocupación por una tardanza en llegar tiene que ser difundido rápidamente entre los vecinos y conocidos. No es tranquilizador sugerir que se espere un poco para hacer la denuncia. Hay que actuar de inmediato. Como dice Juan Carr, presidente de la Asociación de Personas Perdidas, es preferible hacer el ridículo a tener que lamentar una muerte o una ausencia que no se resuelve. ¿Qué hacer ante la desaparición de un familiar? Las primeras horas son importantísimas, ya que nos permiten extremar las medidas para encontrar a la persona desaparecida. Entre otras cosas, porque es posible que aún esté cerca del hogar o lugar de desaparición. Sobre todo en los casos de niños y personas mayores. Y al mismo tiempo se va a poder asegurar pruebas, obtener testimonios recientes y datos importantes. El problema central en la búsqueda de personas lo encontramos en las decisiones erróneas que se toman por parte de las instituciones del Estado en los momentos más cruciales. La falta de inmediatez en su actuación en los primeros momentos de la denuncia y conocimiento de la desaparición por parte de la policía y fiscalía se mueven con demasiada lentitud, propisando así el cumplimiento de los protocolos que impone la ley. Lo cierto es que cuando una persona desaparece, el Estado muestra su rostro más atrofiado, deficiente y burocrático. Es indignante que con los medios tecnológicos con los que se cuenta hoy, como por ejemplo los drones con geolocalización, que pueden ubicar en tiempo real a una persona buscada en un radio de hasta 10 kilómetros, se movilice a las fuerzas policiales para rastrillar empleando horas o días, lo que con la tecnología se resolvería en segundos. Los feminismos conocen bien de cerca la cara de piedra del Estado en las fallas por las búsquedas de personas. Con cada desaparecida se repite el patrón de desprecio por sus vidas. No las buscan y sus cadáveres son hallados casi de manera fortuita o por la confesión de quien tiene la responsabilidad en su desaparición. A su vez, los prejuicios y estereotipos de género ralentizan aún más estos tiempos de búsqueda fundamentales para conocer la verdad y cercar la impunidad. «Seguro se fue con el noviecito» es una frase que se repite mucho cuando los familiares piden ayuda. La recomendación general del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén-Doporá sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio a fines del 2018 pide que la desaparición sea un indicador de femicidio. El Comité considera que cuando existe un contexto de violencia generalizada contra las mujeres, entendido este desde los estándares de la Corte y así violencia, Como un patrón continuado de desapariciones de mujeres, existe entonces participación del Estado por omisión activa. Esto conlleva a que dichas desapariciones estén sucediendo bajo la tolerancia y o del Estado y por lo tanto califiquen como desapariciones forzadas de mujeres. El documento hace una propuesta muy justa. Sin embargo, entiendo que la sanción debe recaer de forma inmediata sobre el agente responsable de la negligencia, omisión o error, separándolo de la investigación hasta que se resuelva en definitiva su corresponsabilidad. Las sanciones también deben ser lo suficientemente duras como para disuadirlos de su enorme responsabilidad sobre la vida de las personas al calificar su conducta como partícipe necesario de las consecuencias criminales de la desaparición por omisión de sus deberes. La Convención de Belén du Pará, suscripta por la Organización de Estados Americanos, es el único instrumento jurídico internacional vinculante específico sobre violencia de género y se ha constituido en un importante impulsor desde el cual Sus Estados Partes se comprometen a implementar políticas, leyes, programas de acción nacionales y regionales orientados a la erradicación de la violencia contra la mujer. La recomendación dada por el Comité de Expertos en el Mecanismo de Seguimiento en el sentido de que los femicidios sean considerados al mismo nivel que las desapariciones forzadas es básico para... ...para entender que el Estado tiene que hacerse responsable... ...por sus actos de omisión activa... ...y como lo señala... ...la colectiva de intervención ante las violencias... ...una desaparición... ...tiene que ser considerada en sí mismo... ...un acto de violencia... ...advirtiendo... ...que dichas desapariciones están sucediendo... ...bajo la tolerancia y o adquiescencia del Estado... ...y es en este punto donde habría que reflexionar si las demoras, la falta de inmediatez en el actual, pueden ser consideradas omisiones activas que lo haga responsable, no solo a nivel local, sino que pueda ser llevada la cuestión ante los tribunales internacionales. arropan y por las que destapan, por las de siempre, por las que curran en casa, por mis hermanas de colectivos no mistos, por aquella vecina del segundo piso, por las que vivimos cuestionando el patriarcado, extrapolado a todo tipo de estado, o por las que no nombran las cadenas y sienten... Que todo vale la pena Nosotras decimos que valga la alegría Que el macho dinamite y nos envuelva la valía Que no estamos solas en esta batalla Y aunque te sorprenda, nuestra paciencia estalla Por todas las putas que son cuestionadas Por las que salimos desmaquilladas Por destruir el miedo que pasamos por las noches Y por las que huimos de vuestros reproches de la autotortura, del espejo al váter, por no responder al canon de escaparate, que bien se lo monta el patriarcado, eh no nos educan destructivas para no hablar de asesinatos, a las que fueron violadas y lo contaron, las que lo silenciaron por miedo a cuestionarios, por esa impuesta heterosexualidad, por huir de la etiqueta y de su normalidad, por sí por Lee, por toxi por Lucrecia, por las compas... Están entre rejas luchando contra el sistema toda esa una, muchas vidas en juego Ganaremos la partida Somos invencibles si nos unimos fuerte Ya se encarga el sistema de intentarnos inertes Por las que escapamos del maltrato Y las que piden ayuda desde el anonimato Por quienes nos masturbamos escondidas y ante preguntas optamos por la evasiva por las que presumen de celulitis si fueron criticadas por subir fotos al twitter por las de pechos grandes joder y pequeños por decidir si nos quitamos los pelos por las calientapollas que sudaron de su amigo y por las que se culpan por lo que han comido por los trapos sucios que debían lavarse en casa por las que tienen de aliada a su hermana por las frases míticas de las que hacemos memes y por esas dos mil compas con las que aprendes, por todas las nombradas y las innumerables, por las que están al lado, también las del pasado, por ellas, por ellas, por todos los procesos, por lo personal y nuestros cuerpos presos. Se hizo hace un día, programamos con ideología. Y bueno, sabes, pan, que esta pandemia ha sido como como larga hemos <risa> estado como mucho tiempo y se habla mucho de que bueno según la profesión que uno tiene los hijos algunos han podido trabajar y otros no pero cuando al principio tuvimos que estar bastante encerrado ya lo que nos salvó de todo esto fue el arte fue el arte pues, no fue poder escuchar música ver películas contemplar obras este todos los fracasos Y, y, y, y irónicamente, son los artistas tampoco los que han podido salir a laburar, ¿no?, salir a trabajar, a expresarse. Y, aparte, las cosas que despiertan, ¿no?, la la sensibilidad de un artista, a los que también le ha tocado tener personas crejeadas lejos, como ellos lo han podido, a lo mejor, canalizar a través, justamente, de lo que saben hacer, ¿no?, que es el arte, Y para que no nos cuente todo este momento tan particular y su nueva creación que se está rotando acá en el Valle de las Tierra y en el Mundo, eh vamos a hablar con Patricia Parada. ¿Sí? ¿Eh? ¡Hola Patricia! Hola, le mucho gusto. Acá, acá, bueno, acá queremos saber eh, eh, cómo ha llevado esta cuarentena y cómo ha llevado tu creación de Canela Daniel, ¿no? sí. Bueno, eh, vos hiciste una introducción muy muy certera, muy clara y muy certera de toda la situación, ¿no? Por un lado lo que lo que nos ha salvado el arte, ¿no? De, de toda esta de toda esta cuarentena y irónicamente la la incapacidad de los artistas de poder trabajar. Pero bueno, yo pienso que a veces estas situaciones así eh tan tan difíciles donde donde las emociones eh, brotan a flor de piel, es lo que muchas veces a los artistas nos nos impulsa a, a crear, ¿no? Tanto sea en una pintura, en una escultura, en una música, porque justamente el otro día estaba escuchando eh, a al, eh, alguien que daba consejos sobre sobre plantas, ¿no? Y me consultaban sobre una planta que no le estaba dando flor, Y, y la persona esta que que sabía de plantas dice bueno posiblemente tenga demasiada agua cuando las las plantas tienen poca agua tienen mucha agua a veces como que se relajan y dan hojas, nada más en cambio, cuando tienen menos agua tienen como un poquito de sufrimiento y ahí sale la flor y yo pensé, wow qué me flora porque hay veces eh. A estas veces hay casos, ¿no?, de artistas que han compuesto grandes obras en momentos de sufrimiento. Podemos mencionar una obra cumbre, Adios Nonino, creada por Astor Piazzolla, que la realizó en tres horas cuando se enteró que había fallecido su padre, ¿no? Y bueno, un poco también lo que me pasó a mí en esta cuarentena, sobre todo esta sensación de tener los hijos lejos. Yo estoy acostumbrada a tener mi hija lejos. Pero es muy diferente cuando nos damos cuenta que no podemos viajar a verlos no porque tengo casos de amigas que tenían sus hijas a una hora de viaje y sin embargo estaban imposibilitados de, de, de poder verse yo creo que a mí toda esa esa sensación fue la, la que le la que me hizo mirarme un poco para adentro y empezar a buscar en mis sentimientos, y en mis emociones, y, y bueno, y en esa nostalgia de tener los hijos, de tener a mi hija, yo la tengo a mi hija en Suiza, eh, y esa nostalgia de tenerla lejos, esa distancia de celos, ¿no?, como escribir, y esta ausencia que es un cardo y un rezo, un cardo, porque yo lo representé como el cardo que, que, que bueno, que tiene esas espinas dolorosas, pero que también tiene una flor muy bonita. Y otro eso porque, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer las madres más que rezar cuando nuestros hijos están lejos y no los podemos ver, ¿no? Claro. Y, bueno, así nació este poema Canela y Miel, el título referencia al color de ojos y de pelo de, de mi hija. Y pensé, bueno, quiero que este problema se transforme en una canción. Y busqué a alguien para, empecé a pensar en alguien que lo musicalizara y dije, tiene que ser una mujer. Y por suerte tenemos aquí en el valle, viviendo hace poco tiempo, a esta gran artista, Marisa Londra que es eh, autora, cantautora, compositora. Y bueno me contacté con ella le comenté que tenía este poema referido a, a, a mi hija que estaba lejos me dijo mandámelo y bueno y al a los dos Ruia ya, ya me devolvió el poema musicalizado con el comentario de que se había de que se había emocionado muchísimo de que se había sentido muy identificada y que eh, la música le había brotado así desde el corazón Así que bueno, fue algo muy, muy hermoso, y bueno, después pensé en en, poner, en buscar músicos, quería que tuvieran un violín y una guitarra, pensé en Gusti López y en Belacho Cuello, que Gustavo López, eh, violín, Belacho Cuello, guitarra, esos artistas tan queridos de acá y tan conocidos en nuestro valle, en ese momento Gusti estaba haciendo la cuarentena en Porque era el mes de abril él estaba todavía haciendo la cuarentena en, en Córdoba así que bueno hubo que esperar hasta fines de julio que vinera eh, que hiciera su cuarentena acá para recién reunirnos y, y poder empezar a crear con con la música de Marisa Lodro y con mi poesía a crear este este este tema y bueno fue una etapa muy muy linda en eh, Quiero destacar algo, una etapa en la que yo me sentía acompañada de muchísima amorosidad, eh, tanto de los músicos como de Mariano Florio, donde hicimos la grabación, donde él también hizo la placa de inicio con la foto de Luciana, de Víctor Gómez, que nos hizo toda la parte del video, porque esto se transformó en un video Filmamos a orilla de, del río de los Sal, o acá sea, abajo en el balneario de los Nexuces, porque es el lugar donde yo camino y donde nació esa canción. Y bueno, así con todo este trabajo eh creativo, nace este videoclip Can Canela y Giel, creado por dos mamás, dos madres artistas, y dedicado a mi hija y a, a todas las hijas de madres que que las tienen lejos, ¿no? ¿Qué tal Patricia? Gonzalo? te saluda. Vaya, ¿cómo estás? Sí. Eh, este poema que vos que esta canción que nace con un poema tuyo. Eh, vos lo venía masticando hace rato o, o tiene un tiempo en una semana me salió, surgió, cómo fue. Mira, yo escrito este nació en el mes de abril. Yo eh, caminé un día a orillas del río y bueno, me senté, en, siempre salgo a caminar con mi perro. Y me senté y, y, y escribí el nombre de Luciana en la arena, y, y bueno, y ahí me salió un poema. Y volví a casa, caminando, y bueno, y dije, este es un poema, pero quiero además de ese poema que haya una canción. Y me brotó así, muy rápido, muy rápido, ¿no? La, porque justo en esos días yo había recibido una foto de mi hija, que es la foto que está en la en la placa de inicio del videoclip. Y bueno, mirando la foto, pensé, dije, canela y miel. Y bueno, y, y, y todo eso fue lo que lo que fue dando pie a, a la canción, que brotó así. Brotó muy de golpe, muy del corazón, muy de una inspiración absoluta. Lo mismo que después se pasó a, a, a Marita Londra, no que cuando recibió el poema infinida le brotó una música. yo creo que estando así con la sensibilidad a a flor de piel es como que todo nace nace muy rápido desde el corazón, porque es la necesidad tan fuerte de expresarse de alguna manera no Claro. claro o sea pues no nos llamamos parte como bien reció eh, esto que que vos eh, estás relatando de haber pasado una medio manera que tiene un que tiene hijos lejos, ¿no? Eh, pero y, y te permitió a vos eh, me imagino un poco aplacar esa lejanía. Obviamente, porque bueno, cuando cuando empezás con un proceso creativo ahí primero que que, que se aplaca ese ese dolor, esa nostalgia y y, y pasar a todo el proceso de creatividad, de pensar, bueno, de pensar en buscar los músicos, en, en decir, bueno, yo quiero que sea un videoclip, ¿dónde lo vamos a filmar?, en hablar con mi hija, en contarle, en decirle, mira tengo esta foto, eh, la puedo usar como placa, me autorizas, y bueno, y hablando con ella, y, y el entusiasmo de crear, que es lo que nos salva, es lo que nos salva a los artistas, veros, poder crear, Sí, claro. en este momento que no tenemos la forma de comunicarnos con el público que tenemos digamos una un proceso creativo eh, de mucha introspección, de mucha soledad no en nuestra casa eh, posiblemente eso al, al no estar al no estar como como distraída por otras por actuaciones, por actividad y eso es un proceso mucho más profundo, más intenso. Y posiblemente por eso salga más rápido también, ¿no? Porque como me preguntaba Gonzo si cuánto tiempo me había llevado, yo otras veces escribí otras canciones y a veces sí, llevo tiempo porque vos bueno, a escribir la dejás, que olvidás, ves otras cosas, volvés otra vez, te cambias una cosa. Pero ahora, bueno, son, son muchas horas de aislamiento, de soledad, sobre todo esto que nació la primera etapa de la cuarentena, que fue tan estricta, donde ni siquiera podíamos salir de la casa no entonces bueno es, es el recurso y, y el recurso y a la vez la, la tabla de salvación que tenemos los artistas no de poder y de poderpular toda esa energía y toda esa nostalgia y ese dolor para que se transforme en una flor no como el ejemplo que di al principio claro. eh, patri y ahora vamos dentro de un ratito vamos a escuchar el tema cuando terminemos de hablar con vos Pero si la gente quiere ver el video, ¿a dónde dónde lo puede ver? Sí, justamente, eh, pueden entrar al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, Patricia Parada, Canela y Miguel. Y justamente esto también es muy interesante que yo le quiero pedir al público, ¿no? Porque en este contexto la única posibilidad que tenemos los artistas eh, es de comunicarnos a través de, de los canales de YouTube, a través del Facebook... Y bueno, son todos canales gratuitos, nuestras obras están a disposición de quien las quiera mirar en forma gratuita. Y por eso eh, les pedimos, y no solo, este pedido que voy a hacer no es solamente para mí, es para para todos mis artistas colegas. no Que cuando entren a algún, a algún YouTube, cuando entren a ver algún, algún video de algún artista, suscríbanse al canal porque eso nos ayuda un montón pongan un me gusta, pongan un comentario en el canal, porque es la forma en que podemos interactuar. Porque después nosotros entramos al canal, miramos, vemos un comentario de alguien, se lo contestamos, y aparte le estamos ofreciendo nuestro arte en forma gratuito ¿no? Eh, porque todo nuestro trabajo, porque también tiene, tiene un costo, pero al entregarlo... Lo entregamos en forma gratuita, entonces nos sentimos muy gratificados. Para nosotros es una ayuda enorme, enorme. Cuando estren a ver algún video, suscríbanse al canal del artista que les está mostrando el video. Coloquen un me gusta y si tienen ganas, eh, coloquen un comentario ahí en el mismo canal de YouTube. Porque después el artista va a entrar en algún momento, va a mirar los comentarios y se los va a responder. Entonces va, que podemos comunicar con el público de alguna manera y el público nos los retribu retribuye en, en, en una fuerte nota, yo para nosotros todo el, todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? De producción. Bueno, Patricia, genial. Entonces ahora vamos a escuchar el tema y bueno, así como dice que es su como especie de catarsis, que es lo que le sirvo, bueno, a nosotros también obviamente nos escucha, los quiero poder escuchar, eh, contemplar eh lo que hacen ustedes los artistas, así que también... Por en este caso, haberse reflejado en una canción, ¿no? Claro, claro, todo lo siento, entonces también... Sí. Y vos sabés que si me pintariste en un minutito, yo he hablado todo el tiempo de las madres, ¿no? Pero vos sabés que he tenido he tenido comentarios de padres también, que me han conmovido mucho. Porque yo al principio, por ejemplo, compartía el video con, con, con amigas conocidas mujeres, ¿no?, Y después lo compartí con algunos hombres que son padres y me sorprendió el orden enormemente cómo se sintieron también identificados, ¿no?, con hijos, porque tienen sus hijos lejos, sus hijas lejos. Yo pienso, bueno, es un sentimiento que en realidad eh, no, no tiene un sexo determinado de la mujer o del hombre, simplemente esa sensación de amor... De, de un ser querido, de un hijo, de una hija biológica, del corazón o como sea, pero en ese vínculo, ¿no? Y la canción habla precisamente de de ese vínculo y y que no está eh, referido solamente a la madre con con su hija, ¿no? Y me gustó, me gustó mucho saber que también ha habido padres que se han sentido identificados con con el, con el tema y con la temática de la canción. Claro. Ah. Bueno Patricia, la verdad que muy lindo lo que estás contando Bueno, vamos a disfrutar el tema Y bueno, cuando tengas otra obra <risa> Acá en la el programa abierto para recibir lo que vos quieras Y tengas ganas de comunicar Buenísimo, bueno, yo te, te agradezco, les agradezco Vero, Gonza, les agradezco este espacio En la Radio Tinku que siempre está abierta para los artistas también Y bueno, un agradecimiento y espero que les guste el tema y <ríe> lo disfruten. Ábralo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Patricia. Un abrazo enorme. Un abrazo. pani desalojo, desalojan a la comunidad Tucapacha. Acá está la presidenta, muy mal porque han desalojado a la comunidad Tucapacha varios policías, por favor, habla comentar eh, sí. para que se difunda. Tal cual, este, ahora este están desalojas, sacaron y con armas de fuego, están los ahí la, los cartuchos tenemos tirados, Están los No provoqué, ¿no? Y las, las, las casitas de la gente de que integra la comunidad acá están, no sé, como 100, 200 policías. Lamentablemente que actuaron. Nosotros estamos de forma pacífica, pero ellas empezaron a hacer tiras. Y las mujeres embarazadas que estaban acá están en medio de, de allá, de la otra casita que tenemos en medio. Pero no puedo ingresar al territorio yo porque estoy afuera, no me dejan ingresar. No puedo ver cómo están los niños y nuestras hermanas que están embarazadas. No puedo entrar a Y siquiera se dignaron a pedir ni una ambulancia ni nada. No me dejan entrar. Estoy acá fuera del territorio. Difundan, por favor, hermanos, hermanas indígenas. Han de hecho una injusticia en la vera del río Los alisos en la que es cerca del predio eh, industrial SNOPEC. Está en la policía más de 200 este, policías que se van sumando con balas de goma desalojando a la comunidad Tuxapacha y al movimiento campesino indígena. ¡Mirá cómo le pegaron a la diputada! ¡Este! ¡Este! Mira, ¡El de Marijo Blanco! ¡Están sin identificación! ¡Cuidado! Maricra. a la consejera! Mira, mira, a la consejera! a la consejera! a la consejera! Están golpeando a las mujeres, están tirando piedras, están tirando balas. <tose> Se necesita más apoyo. Comenzaron a, reprimir, pues. Comenzaron a reprimir, no le importó un carajo, había gente embarazada, niño. madre, abuelo, niño... tan cruda y maldita Reza de día de noche y no almuerza Se crema la madre y también mala hija ¿Dónde está la suerte? La mía poquita Alguien se lo da y después se lo quita y No hay tanto pan, pan, pan No tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Periódicos, banqueros y trileros Canciones, manos y pistolas Bolsos, confeti, cruceros y puteros Te roban y te gritan Te roban y te gritan Te roban y te gritan Y que no tienes estan bien te lo digan ¡No Seguimos acá en un día, programa con ideologías. Bueno, como siempre, seguimos tratando el tema del COVID, de esta pandemia que nos, nos ha dado vuelta a la vida, ¿no? Mm, muchas cosas. y se vive tan cercano ahora, ¿no? Claro. Antes uno iba relatando, hasta hace un tiempo, iba relatando de cómo se vivía en otros lugares, en otros países. Bueno, hasta que un tiempo atrás ya nos llegó acá al valle de Traslasierra. Y siempre se hablaba de los rebrotes, ¿no? Mm. Es como que la primera vez que llegó se controló bastante todo y, y después, bueno, creo que nos hemos relajado un poco y resulta que ahora sí tenemos un rebrote y que no hay lugar acá en Trasla Cerro, no hay ningún pueblo que no haya un caso, ¿no? Y se sigue pidiendo mucho de que sigamos respetando distancia barbijo y... Y con todos los meses que he pasado, todavía hay una cosa de la gente que cree, no cree, que colapsamos, no colapsamos. Pero para que nos explique, nos cuente, en primera persona, y, y cómo está realmente el Valle de Trasla Cerra, vamos a hablar con alguien que trabaja en el hospital de Villa Dolores, que es Laura González, la doctora. ¿Qué tal, Laura? Sí, sí es como que se entrecorta un poco, pero escuché casi todo. Sí, sí. Eh, bueno, queríamos eso, saber que nos cuentes cómo es la situación del hospital de Villa Dolores en este momento. Mira, la situación del hospital es, es bien relativa porque tiene que ver con, con toda esta modificación que hay en la vida en general, no con esto del COVID. Eh, sí te puedo decir que el Valle está está muy complicado con con el tema del coronavirus, eh, la verdad que nos preocupa bastante a los que trabajamos en el hospital, yo trabajo en otros lados también, y, y nos preocupa bastante la falta de conciencia de la gente y lo que estamos viendo en, en cantidad de, de personas que dan positivos para sus hisopados, ¿no? Entonces la verdad que es muy preocupante. La situación en el hospital, a ver, es complicada pero es complicada también la situación no somos pocos los médicos eh, siempre éramos pocos pero ahora somos menos todavía por una por dos razones una porque había varios médicos de, de la guardia que estoy hablando y también de, de otros servicios que yo trabajo en la guardia central así que de esto te puedo hablar que quedaron varados en Merlo y desde que empezó la pandemia no pudieron venir nunca más. Entonces ya se redujo el plantel de médicos de la guardia. Sí. Eh, por otro lado, bueno, eh, nos ha pasado, ahora estamos con un, uno de los médicos de guardia que dio positivo para COVID, entonces también ahí se reduce otra persona más y a veces puede llegar a pasar, como nos pasó en un momento, que queda todo un equipo de guardia de un día aislado. Entonces... Esa es la segunda razón por la cual eh, somos menos. Y la tercera razón es que la Guardia Central en este contexto se dividió en dos. Sí, sí, sí, se cortó un segundo. Sí. Pero, bien, para, eso, digamos, para esos dos servicios y con todo este contexto somos los mismos de siempre, digamos. Sí. Eh, en, la, en el último mes se contrató un médico más. Pero bueno, la verdad que eh, nosotros estamos complicados y la situación de salud de la población está complicada. Así que bueno, a grandes rasgos, eso sería lo que está sucediendo. ¿Qué tal Laura Gonzalo? Te saluda. Eh, Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. En, en este contexto de COVID parecía muy importante tener respiradores. Eh, con respecto sí. de, de, de los respiradores, sabemos que falta eh, personal. ¿Y los respiradores cómo estamos? Sí. Mirá, nosotros, el hospital de Villa Dolores no es un hospital COVID, por lo tanto no hay internación COVID, uh -huh. entonces yo no, nosotros no manejamos esa situación en el hospital de Villa Dolores. Sí es cierto que eh, el hospital de Miraclavero ya quedó chico, que el hospital que recibe sí pacientes COVID, ya quedó chico en muy poquito tiempo, o sea, llevamos dos semanas de brote, tres semanas y ya quedó chico ya estamos como bien complicados para tratar de derivar nosotros en la guardia de febriles digamos si vamos a hablar de COVID sí. en la guardia de febriles eh, nosotros atendemos los pacientes la recomendación se hacen los hisopados a los pacientes sintomáticos eh, se dan las recomendaciones de aislamiento que no se cumplen o sea, no se cumplen eh, eso es lo que lo que a mí me interesa muchísimo recalcar y pedirle a la población que o sea, la verdad que aplausos ir por no sé, el cuero brochero, etc. no nos sirve, no sirve que se queden en su casa. Eh, y el hospital de Mina Clavero es que recibe los pacientes pa que, que requieren internación realmente. Esos pacientes pueden requerir respirador o no. Claro. ¿sí? En ambos casos está quedando chico el hospital de Mina Clavero. En caso de que tengamos que derivar un paciente grave que necesita un respirador o sencillamente una internación porque no puede permanecer en su domicilio, en este momento ya ni siquiera estaríamos pudiendo derivar de acuerdo porque el hospital eh, es muy grave en ese sentido. ¿sí? Eh, así que bueno, ¿Sí? ese sería el panorama. Con respecto a los respiradores puntualmente, no es como que se habla claro. todo el tiempo y, y de las camas con respirador y todo esto. Y sí, son las camas críticas para los pacientes que realmente se van a poner graves, que son un pequeño porcentaje pero son. Claro. Y está demostrado que en muchísimos países que nos agarró con el sistema de salud medio flojo, eh, se colapsaron. Claro. Nosotros tenemos la suerte de tener un sistema de salud público y que está, eh, a pesar de lo que se dice, está bastante bien comparado con otros países, ¿no? Mm. Eh, pero sí es cierto que se, el recurso se termina. El recurso se termina y el, un paciente que termina internado puede llegar a estar 20 días o un mes... Eh, y bueno, y ahí es donde se van acumulando, y si los casos se siguen acumulando, obviamente que esto colapsa. Claro. Bueno, decías que por ejemplo hoy sería casi muy difícil hacer un traslado a Córdoba, porque está medio colapsado sí. allá en Córdoba. Ahora en Mina estamos ahí al borde, ¿hay, otro, hay un tercer lugar o no? No, no, no hay, hay, no hay un tercer lugar, no. es lo que tenemos, es con lo que contamos y con lo que tenemos. Y todo esto es es realidad claro. y, y a partir de marzo este que siempre se habló las veces que hemos entrevistado a alguien del sistema de salud siempre nos dijo no, no somos extraterrestres acá iba a llegar este se tomó, la, las medidas que se tomaron sirvieron para que este momento que pareciera hasta hasta este momento que es el más fuerte que estamos viviendo había algunas medida especial había estaba se están preparando porque hay muchos se hablaba de que se iban a preparar tipo campamentos o, o alguna sí. otra opción Bueno el... En algunos lugares se prepararon hospitales de campaña, que se llaman, acá no no se creyó necesario, la verdad que desconozco cuál ha sido la la, digamos, la estrategia que se usó, pero realmente no era necesario eh, durante todo este tiempo, o sea, sí, se armó todo el consultorio de febrero, que no es un consultorio, sino todo un área del hospital, eh, pero que en realidad, bueno, la idea es que no, no se internen pacientes COVID porque, bueno, los, todos los pacientes que no son COVID de Mina Clavero vienen a parar a nuestro hospital, ¿no? Es decir, tener un hospital limpio y el otro hospital no. Eh, esto como que fue un brote muy grande y nos agarró en un momento en que la gente estaba muy relajada y continúa muy relajada. Entonces, en realidad yo creo que lo que, lo que falla, lo que falla concretamente es la, los controles y la, la concientización de la gente. Que si no se concientiza la gente, eh, no sé cómo cómo se pueden hacer los controles, porque es lo de cada persona. Claro. claro, o sea que eh, claro lo... La estrategia de seguridad yo la desconozco, pero no me puedo imaginar una situación en la cual lo que necesitamos imperiosamente es que la gente no salga, no se mueva. ¿Y cuál sería la estrategia de, de control o de... ...de decir, bueno, no salgas un policía le la puerta cada casa... Bien. ...a mí, francamente... Esa situación me desespera, sí, me, me desespera y me pone, creo que estamos todos ¿no? en esa situación, pero la verdad que, eh, bueno, se viralizó un, algo que escribí yo para un grupo puntual y bueno, se viralizó y, y fue la sensación que yo les contaba a estas personas lo que a mí me había pasado en una guardia, ¿no? La desesperación de ver positivo, positivo, positivo, positivo, un muerto, un paciente grave que de, de la mañana a la noche lo vi yo y estaba, el, era otro paciente. Eh, la evolución rápida que tiene esto eh, fue como un muestrario de lo que está sucediendo en un solo día en 12 horas porque después de que me colapsé eh, todavía no hallaban 12 horas de guardia sí. Sí. Eh, entonces es muy desesperante y en el medio ver que la gente sigue saliendo y que siguen proponiendo juntadas y que siguen proponiendo estas fiestas COVID donde vamos a contagiarnos todos no, es, es realmente complejo y es, es como increíble hasta pensar, decir, bueno, no puedo creer lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Claro, porque yo me imagino, se lo pregunto siempre a la gente que está eh, afectada totalmente, cuando escucha, la gente que sigue desconfiando de que eh, no existe, que esto no existe. Sí, sí claro, eso, eso es increíble. <risa> Eso realmente es, o sea, digo, la cantidad de irresponsables, no comunicadores irresponsables, porque que lo diga, no sé, mi vecina no afecta a, cu a cuántas personas le va a llegar, pero que los estos comunicadores y gente y políticos y, y gente y mediáticos que, que están eh, irresponsablemente manifestando esto y diciendo que tiene un de que no existe, la verdad que... Eh, Bueno, me, me dan muchas ganas de cerrarles la boca de cualquier manera porque no puede ser que sean tan irresponsables, tan dañinos, ¿no? Es muy dañino lo que hacen. Eh, bueno, eso, ¿no? Y, y, y este, este, que, este, que siguen diciendo que no existe, que nos están mintiendo, que el COE miente, que el hospital miente, que nosotros mentimos, ¿viste? como que si no, pará, ya no te alcanza el día para, para decir, no, pará, no estás entendiendo, ¿no? Eso, no estás entendiendo, no estás viendo, no estás... No, eh... Realmente la situación es desesperante, más allá de la cantidad de horas de trabajo y de, de que nuestra forma de trabajo, nuestra vida ha cambiado rotundamente, ¿no? Porque más más allá de que uno tiene, no sé, las 24 horas de guardia, después te vas al centro de salud, telefamilia, eh, estrategias que uno ha establecido en cada lugar donde uno trabaja no sé, un ejemplo en las tapias desde que empezó todo esto, para que la gente no se mueva, establecimos esto de la llamada telefónica entonces, yo no dejo el teléfono en ningún momento claro, claro porque justamente los chicos de la ambulancia nos llaman, nos describen la situación bueno, mirá, así que quede en la casa que, que vaya al hospital o que vea mañana eh, es como que toda nuestra vida cambió rotundamente que siguen diciendo que no existe realmente dar como mínimo bronca claro Laura, el, ¿el promedio de edad de, lo, de los que se contagian sigue siendo como a nivel nacional un promedio más bien de jóvenes? Sí, sí, sí, sí más bien de jóvenes, más bien de jóvenes, los que presentan síntomas y consultan eh, son personas jóvenes con el de 30, 50 mm. años y a lo mejor, bueno, los que evolucionan muy rápidamente son los más viejos. Claro lamentablemente los terminan con, o sea fueron contagiados por hijos o nietos claro. irresponsables ¿no? sí. eh, claro, y, también hemos visto evoluciones rápidas en gente joven ¿no? eso también hay que decirlo no es una cuestión de que va a matar solo a los viejos claro. no es tan así ¿Y, y el panorama que tenemos si nos seguimos comportando como se comporta de no tener tomar las medidas de creer ¿cuál ¿cuál sería el panorama? nefasto, oscurísimo, no me lo puedo imaginar, no me lo puedo imaginar, es decir, imagínate que, que hay una situación donde todo el mundo se sigue contagiando, como te decía, el promedio de estadía de una persona con respirador en un, en un hospital es de 20 días, eso sería un promedio, y en el medio se contagia un montón de gente, entonces se nos van a apilando los que requieran respirador, entonces ¿qué hacemos Claro. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos? ¿Cómo han terminado en otros países? Eh, ¿Se nos terminan los insumos para hisopar? ¿sí? ¿No hacemos más diagnóstico, por ejemplo? Eh, ¿Y que se muera que o sea, nada, ¿no? este discurso que se muera quien se tenga que morir en su casa? La verdad que no me lo puedo imaginar. Claro. Pero vamos hacia eso, ¿no? Lo que digo es que no estamos lejos de estas cosas tan terribles que se han visto en otros países por la tele. Claro. No estamos lejos si nos seguimos comportando de esta forma, porque no hay manera de contenerlo, no hay no. manera de contenerlo. Eh, de, dejame... No de, que, de que están todo el tiempo hablando del tema de los respiradores, todo esto, también en el primer nivel de atención estamos trabajando de otra manera, ¿no?, conteniendo porque la comunidad, no solamente que está viviendo el tema de la enfermedad, que bueno, por ahí son pocos los casos en lugares más chicos, pero la falta de trabajo, la contención psicológica, la contención social, eh, es como mucho para abarcar. Eh, Déjame recordar a los oyentes que estamos hablando con la doctora Laura González, eh, y no estamos hablando de, por ejemplo, España, que nos ha tocado hablar, o... o... De, de, o de Salta, no, estamos hablando acá del valle exclusivamente de que el, el panorama nefasto que nos viene si seguimos comportándonos así okay. eh, Laura sí, y la vez pasada hablamos con el doctor Atienza que nos decía que él lo que, que para él la solución en Córdoba era apretar el botón rojo nosotros estamos haciendo totalmente de acuerdo uh -huh. totalmente de acuerdo con la doctora Atienza Eh, no, no hay otra opción porque evidentemente si uno le pide porfis a la gente no sí. lo hace, entonces, viste, qué, ¿qué hacemos? ¿No? Volvemos a esto, ¿no? ¿Qué estrategia usamos para que se entienda esto? Claro. No lo sé. La verdad que es... Sí, tomar conciencia. Sí, es que en realidad ni siquiera veo que se tome conciencia. Eh, Yo no sé si tiene que ver, y esto es una, una opinión absolutamente personal, si tiene que ver con la sobreinformación, ¿no? Que estamos tan escuchando todo el tiempo sobre esto, que es como que ya no lo escuchamos, ¿no? Como que pasa con muchas cosas, ¿no? Tenemos tanta información, tanta información que, que ya no escuchamos. Entonces, el fin de semana, yo tuve igual el sábado también. Desde las 6 de la mañana, accidentes, accidentes, accidentes. Esos pibes, ¿dónde estaban? Claro. ¿Dónde estaban? estaban en una juntada no hay otra posibilidad entonces hola me resulta sí sí sí, sí. sí, sí acá estoy. Me, me resulta muy difícil decir la palabra prohibición si ¿sí? me resulta muy difícil eh, invocar a las fuerzas de seguridad me parece una cosa que nuestra generación estamos como lo tenemos negado claro si me ocurre de otra manera eh, no teníamos accidente de tránsito durante, durante los primeros dos meses y ahora 8 accidentes de tránsito en 4 horas sí, la, la verdad es que sí nada, concientizar hablar, decir una y otra vez este ojalá que, que sirva bueno eh, acá te mando un abrazo enorme porque realmente te vemos totalmente desbordada y, y es comprensible es sí. Que, que la gente no quiere entender que una parte de la población no quiere entender que estamos ante una pandemia mundial es, es como, no sé la verdad es que uno también se queda sin palabra cuando lo que intenta es comunicar ¿no? Claro, sí, sí, sí, es que también es como que no te alcanzan las palabras, ¿no? Esto de decir, pero para este no es el gobierno, es una pandemia mundial, nos está pasando a Ah, pero el virus lo tiran los chinos. No me importa de dónde salió esta altura. Claro. O sea, claro. no me importa de dónde salió. La, la realidad es que está en La realidad es que estamos viendo los pacientes cómo evolucionan mal. No todos, es un pequeño porcentaje, eso es cierto, un pequeño porcentaje pero se puede evitar no esto de, de hablar de las muertes evitables, el virus no circula solo, no tiene patitas claro, claro. circula si personas no hay otra manera entonces eh, ese es el punto, o sea, más allá de lo que estamos viviendo los trabajadores de salud que nuestra vida no es solamente el hospital eh, tenemos vida también o sea, mm. también necesito juntarme con amigos eh, okay. mis hijos hace 6 meses que están encerrados también necesitan ver a sus amigos Claro. Eh, y no pueden, y no se puede, y yo lo comprendo desde ese lugar, o sea, no es una prohibición arbitraria. Esto está sucediendo en todo el mundo, y es una cuestión habitable. Yo me, me imagino esto, inocentemente, obvio, pero me imagino esto. Un mes que la gente no salga a ningún lado, un mes nada más. ¿Y esto se tiene que cortar? Claro. ¿Por qué virus no solo? Claro. Claro entonces es eh, eh. algo que tan fácilmente se solucionaría, pero nada uno tiene que apelar al botón rojo <ríe> a decir, bueno, basta no se puede más pero, claro. bueno, no sé, ahí está el tema no es como la pelea de uno y, y uno, toda esta gente dice, no, porque mi libertad sí, tu libertad termina donde empieza la mía de no contagiarme claro o sea, tu libertad termina ahí donde termina la del resto de no contagiarse y no terminar muerto claro, claro. Eh, Bueno, doctor entonces el mensaje es, quédate en tu casa si tenés que salir, barbijo, sí. eh, lavado de manos. Salí lo menos que puedas, porque ¿sabés qué? Vos podés salir y vas a comprar un paquete de yerba, y ese paquete de yerba lo tocó un gente antes. Claro. claro. O sea, tenés que salir comprar un paquete de yerba. Eh bien, salí, pero salí lo, lo mínimo que puedas, y si no tenés que trabajar afuera, que hay mucha gente que por suerte puede hacer teletrabajo, me encantaría, mm. es una intimidad, me encantaría ser oficinista en este momento, ¿entendés? Claro. Eh, la verdad, eh, porque, bueno, pero eso viene, o sea, viene el paquete de hierba, viene el, o sea, eh, bueno, nada, esto, no circula solo, no tiene patitas. Entonces, sí. el mensaje sería, no se junten, no compartan el mate, esto atenta contra nuestras costumbres más básicas, no poder no poder compartir el mate, el, nosotros somos reabraceros, de su besuqueros, mm. no lo podemos hacer, no se puede hacer en este momento, porque después le lleva el virus a tu hijo, a tu vieja, a tu tía, eh, o vos mismo. Sí. Eh, entonces, bueno, sí, atenta contra nuestras costumbres básicas, sí, lamentablemente hay cosas que no podemos hacer, Pero claro. bueno, nos tocó esta, nos tocó esta. Entonces, claro, lo tomemos como un paréntesis. Si el que esto existe, es un embole, por donde lo mires, un embole. Pero nos tocó esta. Claro, ahora meterle el pecho. Eh, doctora, claro. eh, la verdad que agradecemos infinitamente de su testimonio y... Y bueno, vamos a tratar de pasar muchas veces la, la entrevista, cosa de eh, que, que, bueno, que se ver, entienda, un se un entienda. Poquito, claro, sí, por ahí, viste, que si yo, alguien que no sea de la tele, que no conozca en la cara, y que si yo, mejor sirve un poquito, ¿no?, lo que, lo que se pueda hacer. Claro, bueno, le era... bueno, el, el mensaje también es esto, ¿no?, el CIDIC, los trabajadores de salud que son héroes, no somos héroes, los trabajadores de salud que se mueren no son héroes, no son héroes, no tendrían por qué haberse muerto, ¿no? Mm -hmm. eh, Nosotros no somos héroes por trabajar lo que tenemos que trabajar, estamos haciendo nuestro trabajo y de la única manera en que nos ayudan, de la única manera que nos pueden ayudar, es no haciendo juntadas, no saliendo, o si sea, está comprobado que los contagios están ahí. Entonces, de la única forma en que nos pueden ayudar, que no nos tengan lástima nada, eh, a veces damos lástima, <risa> que no nos tengan lástima. Eh, yo el miedo al pasado daba lástima, la verdad, pero... Eh, Eso, nos ayudan de esa forma, o sea, compartiendo esto, concientizando el que lo entendió, por favor que se lo haga entender a otro. Eh, el que no lo quiere entender nos está haciendo daño a todos. Claro, claro. Bueno, Laura. De acá un abrazo enorme, virtual, este, bueno, sí, virtual con virtual. codito, <ríe> y bueno, eh, la radio, el programa abierto para cualquier cosa que tengas de vuelta ganas de hacer eh, tu descargo, acá están los micrófonos abiertos. Bueno, sí, sí, sí, dale, sí, yo les agradezco muchísimo el espacio porque me parece, esto fue como medio de casualidad, pero, pero me parece que, bueno, todo sirve, ¿no? Así sí, que, bueno, todo suma, todo suma. Sí. <ríe> abrazo. Fuerte abrazo.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 Vos abrirnai un cafè que da pendent e nuestro bar Romperemos ese muro de entre tu y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos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 Es el metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Mirando la impaciencia de encontrarme En la soledad con que se muere Hacia la intimidad con que se nace Volvimos, Gansa, para despedirnos. Bueno, eh, otra jornada más de un día, ¿no? Otra jornada. Hemos sobrevivido este año pandémico, ¿no? Una... Todavía no pasó el año. Hemos sobrevivido hasta octubre. Ay, tenés razón. El 21 año... de octubre. Este año es tan incierto que está bien. No, no hay que apresurarse con nada. <risa> sí. eh, bueno, quería recordar que este 18 de octubre que pasó, eh, se cumplió un año del estallido en Chile. Eh, se vivió una jornada, eh, una jornada así bastante intensa, mucha gente en Plaza Dignidad, eh, ahí están esperando, bueno, ahora se viene el plebiscito, así que vamos a ver qué pasa, esta, bueno, hubo un muerto en una represión en una población de allá, eh, hubo infiltrados como siempre en la plaza, pero en general lo que podemos ver Eh, ver fue una jornada de bastante alegría eh, Llegando la gente a festejar Más allá de la eh, de gente que siempre está ahí eh, o oh, Si no son infiltrados son gente que eh, va a ser bardo ¿no? mm. En eh, la plaza hay toda una campaña de la gente que está de la primera línea Y de, de mucha gente que está participando de la primera hora Que es para que vayan, que es una jornada de protesta Eh, no para ir de, allá se dice de carrete, que sería no para ir de joda, ¿no? Ajá. Así que están pidiendo que vayan sobrios, que no beban, no se droguen, que la, se lo necesita más lucido que nunca. Claro. Así que, bueno, pero cele, celebramos como se festejó ese 18 a un año de la revuelta. Bien, y ya para el próximo un día van a haber resultados. Eh, sí, sí, sí, así que vamos, vamos a ver. Vamos el... estar haciendo contacto ya con... Claro, para ver qué pasa. Así que bueno, eso más, el resto de las cosas que sigue pasando, que bueno, hay un, ya en un día hemos hecho un poco de de resumen de lo que pasó uh -huh. en esta última semana. Bueno, por mi parte nos vemos el miércoles que viene. ¿Por qué radio estuvimos? Por Radio Tinku, 107.9 Viene Clavero. Por Radio El Grito, 88.5 Los Hornizos. Por Radio FM, Cierras Comechingones, 107.9 San Pedro. Y esto fue Un Día. Quédate en casa, más que nunca. da Mar. Mirando dentro mío veo mi corazón Veo mi puerta roja pintada de negro Quizás desaparezca y no enfrentaré al dolor Si miro mi a la puesta del sol En la mañana sé que reirá conmigo el amor Veo mi puerta roja pintada de negro